Todavía con la gripe, viste, que no termina de irse Pero el otro día no estabas con gripe el viernes pasado No, pero viste que me dan como oleadas Las oleadas de la gripe sí, Las famosas no oleadas sé, de gripe hora, Estos virus raros, qué sé yo, bueno Varela, tengo una máxima, a ver, qué te parece La que me mandaste ayer ¿Qué te parece? A ver, decíla, después. ¿podés decirla al aire? La consumación De la globalización Es desear nachos con queso cheddar y bacon A la pucha Bueno, eh a mí me parece que lo que más tiene la globalización es que nos parecemos todos. Porque lejos de ser este una una instancia de reuniones, una instancia de viste que uno imagina que la globalización eh estamos todos juntos siendo diversos. Y yo creo que es exactamente al revés, estamos todos separados siendo lo mismo. Mm. Porque es la misma comida O sea, nachos con queso cheddar Bueno Ya los nachos son mexicanos Sí Y bueno, ¿y quién va a México? Nadie va a México en general Es raro que la gente vaya a México a comer nachos Sí Bueno, y sin embargo los nachos se extienden por todos lados Forman parte ahora de, de, de un tipo de alimentación local que es increíble sí. Entonces, a mí me parece cuando vos viajás y vas, qué sé yo Vas a Bolivia y hay nachos ...y vas a México y hay nachos desde ya... ...y vas a... ...aparece hay nachos... ...entonces todo se parece mucho ahora... ...es bastante aburrido todo lo que ocurre... ...fíjate que si ves televisión en México... ...es lo mismo que ver televisión en Buenos Aires... ...y es lo mismo que ver televisión en San Pablo... ...claro, el gran tema ahí no es únicamente que sea lo mismo... ...y parecernos cada vez más a la distancia... ...sino empezar a desear eso... ...porque estar en casa y decir... ...¿cómo me comería unos nachos con queso cheddar y bacon?... Es la consumación No, pero hay que entender que con el, con el sistema capitalista contemporáneo El deseo ya no es un problema de los hombres Es un problema político ¿Qué lo parió? Especifique bueno, eso hay que entenderlo, de una vez por todas Bueno, explícalo No, que ya no es que vos tenés libertad de deseo bueno, Digamos, nunca pasó eso Pero la historia, que es la condición de posibilidad de nuestros deseos Esa historia era bastante más eh, heterogénea con aspectos muy diferentes, y ahora de ser todo tan parecida, con, la, con las diferencias del caso, pero diferencias que se sostienen sobre un mismo plano de, de similitud. Entonces hace que todos decimos más o menos lo mismo, todos decíamos celulares, todos decíamos nachos, todos decíamos, qué sé yo, lo, viajar, la gente desea viajar. Ese deseo no es un deseo... Este, viejo Para que siempre la gente desea viajar sí más que el deseo de viajar, viste que está el deseo de pagar en cuotas un viaje ahora no, eso desde ya, porque eso lo hice Deleuze muy bien la condición de ciudadano en el mundo contemporáneo es la deuda mm. o sea, es la tarjeta de crédito sí. viste, la publicidad esa de, que había puesto Mastercard pues si vos tenías Mastercard Gold no tenías necesidad de tener visa, entonces habían puesto Para entrar a Estados Unidos Con Mastercard Gold no hace falta tener visa uh -huh. Y era En contra de visa, bueno, pero es eso Vos cuando vas a un aeropuerto Lo que te piden son las eh, Tarjetas de crédito Chequean tus tarjetas de crédito Ya no chequean casi tu Filiación, salvo que vayas con un turbante Chequean tu capacidad de deuda Tal cual, si vos sos posible Incluso te preguntan cuánta plata tenés encima Claro que también es una pregunta invasiva que en otra época no se hacía y ahora se hace ¿y es condición de pasar o no una frontera eso? ¿cómo? ¿es condición o no de pasar una frontera mostrar cuánta plata tiene uno? sí digamos si querés ingresar a, a México no hay problema, no te preguntan cuánta plata tenés claro. te agradecen que vayas en cambio en Estados Unidos ellos suponen que todo el mundo quiere ir a Estados Unidos y, y radicarse allá eh, si vos vas con toda tu familia a Estados Unidos, yo conozco un caso de una familia con campos en el sur de, de, de, de, la, de la Argentina, que sé yo, que decidieron ir toda la familia a Estados Unidos, una familia numerosa y, y como ves, con dinero. Bueno, y ¿sabes que no le dieron la visa? Uh -huh. Porque iban todos juntos y les pareció que se mudaban todos y que todos iban a vivir a Estados Unidos. Los eh, norteamericanos tienen la idea que cuando uno va para allá es porque va a quedarse allá ¿Pero qué te pensás? ¿Que quiero bacon todas las mañanas? Bueno, es así, man. Que te despierte Mickey Mouse es eso. Ellos creen que eso es así para siempre. Claro. Entonces, el, cuando vas a Estados Unidos te preguntan cuánta plata tenés para saber, eh, qué sé yo, si vas a gastar, si, vas a, si, si tenés formas de recursos para poder mantenerte mientras estés ahí, ¿no? Sí. A, así que a mí me parece que hay toda una cosa bastante parecida a la globalización... Yo creo que es una de las cosas más aburridas que hay. Eh, antes pasaba... A mí, por ejemplo, me gusta mucho ver... Los... Eh, los canales de televisión de las eh, ciudades del interior del país. Ajá, que la cámara fija en la plaza. Me encanta. Me encanta... Sí, o, por ejemplo... Qué sé yo... Las, eh, los, eh, los programas de la mañana dedicados a la, a la ama de casa. Porque sentís que algo no llegó. De Rafaela. Claro, y... Entonces vos ves eso y está bueno, qué sé yo. Después... Digo, con los recursos que hay en esos lugares, ¿viste? Otro día hablamos de eso, pero... Eh, el, ahora vas y es todo lo mismo. Mm. Es todo lo mismo. Tenés 112 canales y, y, y ves lo mismo que ves acá. Y por ahí hay una cosa, un canal local, con periodistas que intentan parecerse a los periodistas de acá, y con gente que canta, que cantan como los que cantan acá, que cantan todos iguales. Que Porque pierde, también sí. es eso, ¿viste? Ahora... Los concursos esos de cantos cantan todos iguales. Todos, como Diego Torres, cantan todos del mismo modo. Como la pérdida de una singularidad, decís. Bueno, porque a mí me parece que el deseo, justamente, la intervención sobre los deseos, eso es de lo que habla Foucault, del de, de, el neoliberalismo. Cuando él analiza el neoliberalismo, lo hace en el año 80, 80 creo, se publica un libro que se llama Seguridad, Territorio, Población. Uh -huh. Ese libro es... ...cuando Foucault ve el neoliberalismo que es de los 70, ¿no? Sí. La modificación la, en, en los sistemas de producción, la digitalización de las prácticas, etc. Entonces, y Foucault dice, bueno, se acabó el sistema disciplinario. No, está bien, pero no es este el asunto. El asunto es la administración de la población, lo que conocemos como biopolítica... ...pero en particular la intervención sobre los deseos, es decir, el modo... ...a eso lo llama el dispositivo de seguridad, lo que después de Les va a llamar sociedad de control que es que vos tenés una forma de eh, intervención del poder que opera sobre el deseo y que no tiene que decir que no en ningún momento uh -huh. entonces la intervención sobre el deseo es lo más inmediato respecto de la publicidad respecto de el marketing cuando vos analizás las cosas de publicidad o de marketing o las formas de, eh, que piensan las de publicidad de marketing continuamente están pensando en cuáles son las condiciones biológicas del cerebro, cuáles son... Todas esas cosas, las, las células de espejo y todo ese asunto, que es para intervenir sobre el deseo. ¿Qué es lo que quiere la gente? Entonces desaparece el azar. Ese es el gran tema. Bueno, Varela, ¿qué es lo genuino si el deseo está intervenido? Bueno, el estornudo es genuino. Ah, bien. Sí. Es que nos queda eso un poco, el, la... Una experiencia del cuerpo que cuando no está tomada, cuando no está tomada por el, por el... Por eso te digo el estornudo, porque la enfermedad es la forma genuina de habitar el mundo. Diría Nietzsche, el superhombre es aquel que se afirma en esto que es y que no tiene ideales, que no, tiene, que no está compuesto por una trascendencia, sino por una pura inmanencia. Y cuando somos puramente inmanentes es cuando estamos enfermos, dice Nietzsche. Esa es como una muestra, no es que hay que estar enfermo para ser un superhombre. Pero el, el, el que te duele la muela, y ¿sabes qué te duele aquí y ahora? Entonces yo te digo, mira pensemos en lo que va a ser nuestra vida de acá a 20 años. Otra si vez el dolor de muela, no, que me, no me, me niego a que el dolor sea lo único genuino, Varela. No, no te digo que es lo único genuino, digo, diche por eso, como una experiencia del mundo. Entonces, para el tiempo va por ahí, es decir, con una experiencia del cuerpo puesto en el mundo y conjugado en un presente. Ahora... Ese presente está todo el tiempo atravesado por aquello que nos eh, recibe como sujetos de deseo, como eh, operadores en una realidad que es más o menos homogénea. Me parece que lo heterogéneo es aquello que se, que se desplaza ahí, qué sé yo. Eh, no sé, la gratuidad, eh, ciertas, eh, ciertos gestos que no tienen ningún sentido, salvo en determinados momentos para uno. Se me ocurren esas pequeñas cosas, ¿no?, que, que son aspectos donde uno puede extraviarse sin temor a quedar eh, digamos obnubilado por ese extravío Depresarse me parece que es eso de... mm. por ahí me, me estoy complicando un poco pero ¿cómo salís de una plataforma donde todo está resuelto? claro porque esa es la gran ecuación digo porque inclusive eh, cuando te ponen la estadística de la pobreza y te dicen hay un 32% de pobres esa estadística A nosotros los eh alarma por la cantidad. Si en lugar del 32 fuese el 16, nos parecería que es mejor o que no es tan grave. Y ese es el, eh, eso la lo que hace la la proporción es es normalizar. Entonces estamos todo el tiempo normalizando y normalizando quiere decir volviéndonos homogéneos. Y si algo bajó en el marco de una tragedia, también nos alegra porque hay un síntoma de que algo está mejorando en ese sentido. Por ejemplo, claro, pero bajó 0,5. Realmente ocurre, o sea que hay, no sé, hoy escuchaba qué cantidad de indigentes. Ser indigente es un drama. Ahora, en la cifra no es un drama, es una cifra. Claro. Entonces vos decís decir, bueno, ¿cuántos indigentes hay? El 2%, bueno, no es para tanto. Bueno, ok, no es para tanto bueno no sos parte del 2%. Uh -huh. Entonces, cuando sos ese 2%, que no sos 2%, sos una vida indigente, eso es ahí, eso sí que es una traza, es una marca que, que queda por fuera. Ahora, por eso las estadísticas lo que hacen es volver a normalizar todo, normalizar todo. Mm. Gus, sí, voy sí. llegando a una conclusión que es desprezarse y estornudar es antineoliberal. <risa> no sé. <risa> puede ser, puede ser ahora. Sí, puede ser. Pero no, no, no estoy seguro de que sea la única forma. Pero puede ser una de las formas. Porque el... el Porque vos, fíjate, la medicalización de la sociedad es justamente eso. También el estornudo puede entrar ahí. Mm. ¿Viste? También puede entrar ahí. Puede ser la razón para que vayas nuevamente a la farmacia a buscar este, tu medicamento. Vos, fíjate la cantidad. Eh, ¿Vos fuiste a Pharmacity? Sí, me encanta Pharmacity. No te bueno, metas con ¿viste? Pharmacity. Pharmacity no te venden jamón cocido porque... Porque, <risa> no sé, porque no tienen heladera. Pero en cualquier momento empiezan a venderte sándwiches. Dame Prozac y 100 de jamón crudo. Que sí, tal cual. Porque además, las zonas farma de Farmacity, está siempre en el fondo, y la cantidad de gente que hay, y no son todos viejos. ¿viste? Aparte que no el nombre, son viejos, para Varela, el nombre es muy bueno, Ciudad Farmacia. El nombre es extraordinario, mm. el nombre a mí me encanta, Farmacity me parece que es perfecto, pero lo que te quiero decir es, la cantidad de gente que va a consumir ali eh, alimentos, eh, medicamentos, mm. <tose> Todo el mundo consume medicamentos. Bueno, esa es la medicalización de la sociedad. Es volver homogéneo. Entonces el te legitima en ese lado también, ¿eh? Totalmente. A eso íbamos, bueno. Bien, Varela, lo último, antes de que sigas tosiendo. El queso cheddar, vos que sos un especialista en quesos, ¿qué condiciones tiene ya en la singularidad de ese queso, no en lo que significa como símbolo? Es que a mí me parece yo no... El queso cheddar es que es el amarillo. Ese como fluorescente. No, a mí, para mí, ese es como eso que hacen los... ...los conejos con ojos brillantes... ...o con pelo verde... ...no, yo... queso chero, ...a mí me gusta el queso mantecoso... ...ok... ...el queso mantecoso es como un queso tradicional... ...porque ahora pasa esto... ...por ejemplo... ...hablemos de quesos, dos minutos... ...sí... Eh, ...la mozzarella. ...¿cómo puede ser que sea mozzarella barata? ...la mozzarella es cara... ...¿tiene que ser cara? ...obvio, no okay. puede ser barata... ...porque, es, porque es, es complejo el proceso con la mozzarella. ...tiene que estar en agua ahora te dice esto es muzzarelli te dan unos quesos viste que vos podés construir un edificio con eso porque parece directamente hormigón armado y entonces y vos com y, esa y comés esa muzzarelli y tiene un sabor a sal que no se puede creer que tampoco es cierto para la musarela. bueno hay una intervención sobre los quesos viste eso eso pasa Qué exagerado no hay no no es exagerado los supermercados te venden unas cosas envueltas entre ellas el queso cheddar sí separada por, eh, por unos pedacitos de, de papel este, transparente, no sé qué, como unos plásticos, donde vos comes eso y eso es, para mí esa comida es de los supersónicos. Varela, me quedo con la frase, la sal no es cierta en la musarela No, la sal, es, desde ya, es una sal agregada. chao Varela, Chau. buen día. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana.